El foco está también en lo que sucede con los argentinos por el mundo, a quien hemos cubierto toda, toda la temporada. Y en este caso hablaremos con Franco Balbi, que con el Flamengo se coronó campeón. Otro argentino más que escribe su nombre entre los más ganadores de este equipazo brasileño. Sí, hablamos hace poco con Franco Balbi, cuando estaba en etapa de definición. Y bueno, la, la buen juego, la buena temporada que tuvo Franco Este, hizo que, que su equipo y él salgan salgan campeones otra vez un brasilero en el Flamengo salió campeón con el equipo. Franco, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, la verdad que bien. Muy, muy contento, muy feliz por, por este final de año con un título y la verdad que disfrutándolo algo que no se da todos los días ni todos los campeonatos así que bueno, nada, disfrutándolo. Eh, la temporada no fue toda, toda, digamos, color de rosa, ¿no? Porque hubo momentos donde tuvieron algunos este, altibajos en las competencias continentales, eh, después les costó por ahí de entrada, eh, como eran tan candidatos y tan favoritos en una liga que es, también tiene cuatro o cinco equipos que, que son muy parejas, me parece que eh, les costó un poco, eh, ¿Cuándo hicieron el clip? ¿Cuándo empezaron a crecer como equipo? ¿Cuándo este, empezaron a creer en ustedes mismos y, y a formar este equipo que terminó saliendo campeón de, de la Liga de Brasil? Bueno, la verdad que sí, es como ese vos, por ahí no, no tuvimos un, un año eh, parejo en cuanto a, de comienzo a fin, ¿no? Fuimos creciendo a medida que fue pasando el año y creo que... que Si hay algo para rescatar es que siempre el equipo mantuvo la, la cabeza muy fuerte, a pesar de muchas de muchas cosas que pasaron que, que, que no fueron buenas. Por ejemplo, quedar afuera eh, de la Liga Sudamericana de local. Eh, fue uno de los golpes más duros que, que tuvimos en la, en la temporada, pero el equipo nunca se cayó anímicamente, nunca tuvo un, un año o, o un par de meses malos. Fueron eh, semanas, por ahí, malas, Partidos por ahí malos, pero siempre al, al otro día o al otro partido el equipo respondía y, y lo hacía lo hacía muy lo hacía muy bien. De hecho, eh, hablábamos el otro día y, y perdimos dos partidos seguidos en el año eh, el segundo y el tercer partido de la final. Eh, o sea, no, no fue una racha de partidos consecutivos perdidos ni, ni mucho de, menos de eso. Por, por esta por esta cuestión de que, de que te digo que el equipo siempre tuvo esa esa cabeza muy fuerte para para sobreponerse a situaciones que que no eran buenas en, en un comienzo bueno justamente te quería preguntar so, sobre eso además de felicitarte ya lo hemos hecho de manera privada eh, Franco ¿cuál fue la clave no para revertir un 2-1 teniendo en cuenta que enfrente estaba el Franca no campeón de la Liga Sudamericana y que ha sido el uno no de la temporada regular y el hecho también no Eh, de jugar con desventaja ¿no? y definir con un estadio totalmente lleno la verdad que, que el, el, el secreto o, o lo que se puede llegar a llamar fue, fue eso, siempre mantenernos enfocados en lo que en el objetivo final todos eh, y, y mismo a través eh, en broma o, o, o conscientemente o inconscientemente todo, hasta el mismo kinesiólogo cuerpo médico, todos decían lo mismo acá gana el que gana tres partidos y, y nosotros eso lo tuvimos siempre en la cabeza eh, lo, lo supimos manejar bien supimos jugar contra contra presión supimos jugar con una presión muy grande que era eh, jugar el cuarto partido en casa sabiendo que ellos ganando se, podían ser campeones en nuestra casa festejar ante nuestra gente y bueno, la verdad que eso no era no era lo que, lo que el equipo quería no era lo, que, lo que nadie quería el, del club y bueno, eh, eso nos, nos mantuvo Franco si no fue Franco bueno, vamos a ver si recuperamos ese contacto Nico con Franco Valdi que estaba hablando justamente del título que obtuvieron con Flamengo. Número 11 en la historia del Flamengo en la liga brasileña en su país, fue 81 a 72 el quinto juego el día sábado, ¿no? después de revertir Un 2-1 había arrancado ganando esta serie final, el Flamengo 82-68 contra el Franca, después fueron derrotas. 88-79 y 77-71, apretados y con la soga al cuello, el Flamengo respondió como local en el Maracassiño, que explotó realmente. Fue 76-62 y el día sábado, como visitante de San Pablo, fue victoria 81-72 para que un argentino, uno más después de Nicolás La Províctora, Walter Hermann, en este caso Franco Balbi se corone con este equipo flamengo. Bueno, eh, Flamengo que ya había sido muy muy auspicioso para los argentinos, recordando que ahí tuvo una tremenda temporada también Nicolás La Provítola, que fue campeón, Walter Hermann, MVP para Nicolás La Provítola, bueno, han jugado partidos a nivel internacional muy importantes, ¿no? Contra la NBA, Copa Intercontinental, muchos logros había conseguido el equipo, Y en este año, en un año de transición, también con la llegada de, de refuerzos nacionales, no como el caso de Anderson Marellado, eh, bueno, el Flamengo se potenció y buscaba conseguir algo que finalmente se le dio y que además fue por partida doble, porque recordemos que había ganado el torneo previo a fin del año pasado, el cual también vimos en uno contra uno televisión, ¿no? que había sido como si fuera el Super 4, ¿no? Exactamente, exactamente. Mientras espera A ver, ¿estás ahí, Franco? Franco... Ahí está, bueno, ahí, ahí te recuperamos, ahí te recuperamos. Este, bueno, eh, estaba respondiendo, estaba respondiendo la pregunta a, a Santiago, completala y, y vamos con otra, dale. No sé en qué momento se cortó, pero bueno, eh, vuelvo a repetir lo que, lo que estaba diciendo, que una de las principales eh, virtudes fue eso, mantenernos siempre enfocados y mismo teniendo la presión de ganar el cuarto. proceso de, de, de Maracanasiño, eh, lo dominamos muy bien y, y ellos no tuvieron un poder de reacción y, y se los vio, se los notó muy golpeado. Eh, y creo que eso es una de, la, de las claves por la cual nosotros siempre luchamos y siempre eh, intentamos eh, salir adelante, ¿no? De, mismo nosotros perdiendo dos partidos en la casa, ellos siempre fuimos a buscar el partido, siempre estuvimos eh, luchando para para dar una imagen de que no iba a ser fácil ganarlo y La verdad que, que, que lo pudimos entender y, bueno, el quinto partido jugarlo en casa de ellos. Eh, ellos tienen un par de antecedentes muy, muy en contra de lo que son quintos partidos y definiciones en, en su casa. De hecho, este año perdieron Super 8 contra nosotros. Perdieron Liga de las Américas eh, en casa. Perdieron, bueno, la final ahora. Y la verdad que, que eso jugaba un poco a favor también nuestro y, y nosotros lo sabíamos. Y la idea era de todas las presiones a ellos y, y lo pudimos hacer desde un comienzo Franco, has dicho en varias oportunidades que tiene tu carrera ¿no? este paso hacia el básquetbol brasileño ni más ni menos que al Flamengo, eh, pero imaginabas estos dos títulos, es cierto, el equipo está plagado de estrellas, ¿no? Figuras que han incluso jugado en la NBA eh, ¿podemos decir temporada de ensueño a pesar de ese traspié en la liga sudamericana? Sí, sí, a ver eh, sí. obviamente que ya seguramente todo el mundo olvidó lo que pasó en la sudamericana eh, y hoy se festeja lo que fue un nuevo campeonato para para, para Flamengo, pero sí cuando llegué, cuando llegué a este club, cuando eh, tenía la posibilidad de venir a este club, sabía que venía para pelear todo lo que, lo que jugaba y bueno, eh, habernos quedado con, jugamos 4 o 5 que diría que no se puede pedir, eh, obviamente que a todo el mundo le gustaría ganar las la, la cinco que jugué, pero bueno, enfrente tenía otros equipos fuertes, eh, eh, con, con mucho con mucho también por ganar y bueno, a veces no se puede ganar todo, pero sí, eh, muy contento por, por cómo se dio el final de año y la verdad que, que disfrutándolos todos. Bueno, y te quedás eh, un año más, ¿pudiste renovar tu contrato para poder tomarte de revancha de lo que no, de lo que no ganaron y de lo que se viene? Pero, Todavía no, no, no he renovado, todavía no, no, no sé si me voy a quedar acá, eh, sí que hay conversaciones para, para hacerlo y bueno, están, estamos a la espera de, de, de que en esta semana seguramente o, o más adelante se, se defina, Le digo, por parte de los dos, eh, tanto Mía como el club, la, la intención de, de quedarnos está, eh, estoy muy a gusto acá, muy contento, eh, también está muy, muy contenta con la ciudad eh, con el club, con, las mitades que se, ha, se han hecho por fuera del, del básquet, y, y bueno, la verdad es que, que si Dios quiere, nos quedaremos el animal Bueno, ¿y cómo llevas también los elogios eh, en, lo, en lo personal, no? Más allá de los títulos colectivos, ¿no? Porque estás nominado para ser el mejor base de la competencia, el mejor extranjero, eh, y todo esto en tan solo una temporada, ¿no? Desde que llegaste al Flamengo. Eh, la verdad es que a ver, eh, ahora recién porque yo lo veo siempre así y lo siento siempre así, ¿no? Eh, los, los premios personales por ahí son una consecuencia de lo que a lo, a lo, al año digamos de, de, del equipo, de, de lo colectivo. Eh, obviamente que es un elogio y, un, y algo muy gratificante estar eh, eh, ser eh, elegido entre muchos jugadores, entre muchos extranjeros buenos, entre muchos bases buenos que hay acá en, en, en el Brasil también, eh, como uno de los candidatos a ganarlo, eh, es, un elogio, es un elogio muy grande, eh, pero bueno, después si se o no, son consecuencias, eh, entonces, lo que quiero decir es que individuales todo gracias a los colectivos también eh, y, y eso es algo que, que bueno que se lo debo al club que se lo debo al, al entrenador a, a mis compañeros que me dieron ese lugar para para poder lucirme si se puede llamar de alguna manera eh, en, mi, en mi primer año acá en Brasil y, y, y que todo el mundo eh, ponga en, en su boca mi nombre la verdad que es algo que, que no lo esperaba realmente y que es muy elogioso Franco, eh, muchísimas gracias por, por el contacto, lo mejor para vos, eh, lo mejor para lo que viene, ojalá te puedas quedar feliz un año más jugando en el Flamengo, Este, si, si no, si tenés otro nuevo horizonte. Eh, ¿Pensaste en volver a la Liga o, o, o por ahí, ahora que agarraste el gustito a jugar afuera y que te fue bien en lo deportivo, decís, bueno, por ahí de un saltito más de calidad y prefiero irme por ahí a probar suerte a una Liga en Europa? No, la verdad que sinceramente no, no, no lo pensé. Sí, lo, lo pensé en un momento, eh, y esto lo he, se lo he comentado a mi novia en un momento eh, en el cual argentino no estaba bien, eh, y, y estaba en los últimos partidos y yo sacaba cuenta desde acá si iba, si me iba a dar para. para llegar y poder por ahí sumarme, dar una mano si lo necesitaba. Eh, pero después volver a la Argentina a jugar otra temporada, eh, la temporada que viene, no, eso no, no, no lo pensé. Sí, obviamente que siempre sostengo la, la ilusión de, de seguir creciendo y seguir dando un paso más. Con esto no quiero decir que volver a Argentina sería... un retroceso, pero sí que hoy hoy no, no, hoy no lo pienso ni, ni lo veo eh, como una posibilidad. Eh, teniendo esta, esta, esta realidad, esta situación acá, eh, no, no me lo puse a pensar. Después, obviamente, que toda propuesta que llegue será evaluado, evaluable, eh, pero hoy en día la, la cabeza la tengo puesto en, en continuar eh, saliendo más para afuera todavía, alejarme mucho más de... de del país y, y bueno eh, después se dará lo que se tenga que dar pero no es algo que esté pensando y que esté en mi cabeza hoy en día mira no sabía que habías pensado venir a darle una mano a, a argentino de junino acá no estamos no no no no se lo habías comentado a casi nadie o a nadie no no a nadie a nadie ni siquiera dirigente del club a que tengo buena relación a, con Germán con Marcelo me debía mucho a, lo que, a, lo que, a la realidad que tenía acá eh, y, y no era algo que yo quería decir eh, de, de, de confirmar que voy mañana y, y no iba a pasar porque yo acá estaba jugando playoff encima claro. eh, y no, no, no tenía un, un final eh, pero sí era, fue algo que se me pasó por la cabeza y como no, no, no sabía cuándo iba a terminar tampoco quería ilusionar a nadie ni quería ilusionarme yo con, con, con volver a... a un club donde me han tratado muy bien y donde eh, guardo los mejores recuerdos. Franco, un abrazo enorme, gracias por el contacto. Este, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias Fabián. Un abrazo para todos. Ahí saludos y, bueno, a disposición, como siempre digo. Eh, gracias por estar ahí pendiente de, de la realidad no solo mía, sino de todos los, los jugadores argentinos que estamos fuera del país y que, que intentamos dar un, un salto de calidad para... para el para que el básquetbol argentino también sea bien visto fuera eh, que es, es, es un gran título que, que el básquetbol Argentino tiene también con, con los embajadores fuera de, de su país, abrazo enorme ¿eh? chau chau sí, la palabra, Franco Balbi eh, bueno un poquito con con la moto encendida estaba ahí dando vueltas por por todo por, Copa, Pablo, por todo, estaba por Copacabana estaba con la moto a, a full escape libre y le van a hacer un par de multas